los 40 años de casados de, de Laurito y Mario. Beso grande para los dos, ¿eh? Sí, de todo lo que hace hacemos esto Racing. Se viene el básquet, nos vamos. Gracias, repeto, ¿eh? Repito, ¿eh? Repeto, ya tiene Los Bártulos encima hace 15 minutos. Se quiere ir. Gracias a Yaninoto, también en camperada. Se quiere ir. Eh, gracias a Jetsi eh, por estar en la presión técnica. Tano, querido, el placer de siempre. El placer es mío. Camote, querido, el placer de siempre. Gracias por ser amigo mío. Eh, de nada. Gracias a Forlano. Eh, que, bueno, pegó un sí. bueno, saludo grande a Forlano. ¡Nos vamos! Buen fin de semana para todos. El lunes, como siempre, a las 11 de la mañana. Como todos los días, como habitualmente ocurre desde su tiempo a esta parte. Aquí estaremos en la 570 en Roya Argentina con muchísimos más de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 Colectura Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com Perdóname, si alguna vez fui descortés, como una hormiga... presente detrás de aquella estrella tú te veo pasar la noche dio su brillo comenzó el descontrol toda la adrenalina en una nube de alcohol último de la semana con Papo de Fondo con Jessica, con Noelia con el Profesor Traversa, calvo el hombre, y con Marcos Mata, en dos declaraciones, nos decía esto, el alero de San Lorenzo. Lo mejor que tienen ellos es ¿no? su intensidad y físico, no son todos chicos jóvenes y creo que lo que demostraron ahora con Peñarol. Eh, así que, nada, eh, tratar de, de cortar el contragolpe, que por ahí el, el arma fuerte que tienen ellos. Acá de matar o morir, porque si perdés, quedás afuera, te va a tu casa. Y creo que hicimos un gran cambio de eso, desde la actitud, de la concentración, jugar los 40 minutos a full, y tratar de, de no relajarnos. En la noche de ayer la serie se puso 2 a 1. Hablamos del torneo nacional de ascenso, hablamos de Barrio Parque Hispano. Anoche Hispano volvió a tener ventaja de localía pero Nicolás laurería en los dos primeros partidos en río gallego había sido lo mejorcito del equipo de Alejandro loterio y esto y esto y esto nos decía la verdad que me he adaptado aárro al estilo de juego de loterio el, el grupo y el equipo eh, también te hace te hace no es cierto jugar bien no es que si el equipo le va bien a uno también le va bien y hemos tenido momentos malos en la principio de temporada y después nos como acomodando con cambio extranjero y demás Y por suerte, pude, pude hacer una temporada regular muy linda. La oportunidad se da, eh, sería lo mejor y sería buenísimo. Eh, creo que, que sería un sueño cumplido, ¿no? Volver a la liga y tratar de, de, de demostrar que, que uno puede también, ¿no? Tal eh, que haya siete, siete fichas, por lo menos. O sea, si no podemos pedir ocho, pedimos siete. De Nicolás Labuya nos vamos al nuevo entrenador de Boca, cuando se hacían suposiciones sobre algún nombre, sobre otro nombre apareció él, un hombre que siempre está en Boca desde hace mucho muchos años. Tercer periodo será este para Ronaldo Córdoba, que nos decía lo siguiente: "Cuando me llamó Salvestrini y Salvestrini lo pudimos y nos confirmó y hablamos un poco del proyecto, bueno, ahí realmente me sentí feliz y también con la responsabilidad de poder llegar a Boca". A, a donde tendría que estar Boca, ¿no? Bueno, puede eh, tiene que estar eh, tener un equipo competitivo y para tener un equipo competitivo va no a necesitar tener jugadores con que tengan realmente nivel. Nos desayunamos con una novedad. Alguno de los que estábamos cerquita en este programa pensábamos que podía ser una posibilidad, no tan rápido. Sionista se bajó de la Liga Nacional después de 10 temporadas, el Benjo Beliza, el máximo responsable del básquetbol, nos contaba los motivos, los porqué de esta decisión de Sionista de no hacer más básquetbol profesional. Es decisión para nosotros muy dolorosa, pero se conjugan muchas situaciones juntas, muchos aspectos, ¿no? Según lo bueno es el económico, entendíamos mucho de, de, de nuestros propósitos. Eh, Y fuera de eso, eh, no nos habían molestado eh, empezar a pelear de vuelta para para poder ascender. Eh bueno, si si hay posibilidad de venta de la plaza la venderemos y si la perdemos la perdemos. Del Benjo Benjoveliza, a quien le mandamos un saludo enorme y le agradecemos tantos buenos tratos y tantos buenos momentos para con nosotros y con, para el resto de las personas que han pasado por Sionista de Paraná porque han tratado siempre muy bien a todo el mundo, nos vamos al norte hay el técnico del mejor equipo o el de mejor récord de la temporada Fernando Duró en dos declaraciones nos decía lo siguiente siempre hay algo para mejorar, siempre eh, a ver si persiguen alguna regla a ver, bueno, obviamente que, que el scouting es inagotable pero después viene lo que lo que presenta el partido eh, me, me da la impresión de que Eh, lo que habíamos planteado eh, defensivamente salió muy bien. Es difícil ser regular durante tanto tiempo. Y el equipo tiene el mismo deseo eh, estos últimos 25 días. Tienen mucho deseo, muchas ganas de, de venir a entrenar, muchas ganas de, de, de ver el scouting, de analizar al rival. Eh, y eso me parece que eso no ha un compromiso total. Se quieren quedar en la historia del club. Y otro que nos deja, basquetbolísticamente hablando, es el Pipa Gutiérrez, charlamos ayer con él, un gran tipo, un, la verdad, un tremendo jugador el Pipa Gutiérrez, eh, bueno nos decía esto, no en el ya en el retiro de su carrera como profesional, el Pipa, Juan Pedro Gutiérrez charlaba con nosotros. Por parte de, de, de la responsabilidad de tomar la decisión, es por, más que nada para cuidar el físico, digamos, no es porque... No es porque yo haya decidido retirarme, porque tengo otro proyecto en vista o otra cosa que me quite el sueño que tenga ganas de encarar. Si Disfruté de todo lo que envuelve el básquet, del día a día con un equipo, de entrenarme, de, de jugar y competir. día a darle el valor que tiene, ¿no? El, el, el privilegio de trabajar de esto, de jugar al básquet, de, de ser reconocido y querido por un montón de gente. Y... Señores, con Jessica, con Noelia, con el profesor Traversa y quien le salbra Juan Alberto Mateico, estamos hasta la una, haciendo esto que es uno contra uno. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. ¿Qué tal, cómo le va, profe? Todo muy bien. ¿Cómo se dio en la cabeza, eh? rapadito, sí. rapadito está? ¿eh? Una vez, porque cada 15 días pasaremos ah. la maquinola. Ya ya nunca me verás como me, me verás. verás. Nunca más, ¿no? O por lo menos por un tiempo, hasta oh, que usted se decida. Eh, pero el pelo digo. pensé, vi a un...